Hasta el viernes se llevará a cabo la jornada de vacunación de calendario, COVID y gripe en el horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía. También se realizan controles de presión arterial. Hoy se encuentran en la unidad sanitaria de Villa Tranquila, ubicado en Liniers y Bernardo y y mañana en el SIC, ubicado en 126 43. Se aplicarán vacunas de calendario para niños, jóvenes y adultos. La vacuna contra la gripe se otorgará según disponibilidad y las vacunas de COVID tendrán primera, segunda y tercera dosis libres para mayores de 5 años. La cuarta dosis, para mayores de 18 años, siempre que haya pasado 4 meses de la última dosis. El gobierno convocó a las empresas de colectivos a una reunión. El Ministerio de Transporte de la Nación convocó a las entidades empresarias de transporte que prestan servicio en el área metropolitana de Buenos Aires a una reunión para hoy a las 11 de la mañana. El encuentro se da en medio de la reducción de frecuencia en el servicio dispuesto por varias entidades del sector que comenzaron el viernes pasado en reclamo del pago de subsidios. A pesar de la convocatoria, las empresas anticiparon que mantendrán las restricciones de servicio en el horario nocturno y la reducción en la frecuencia de colectivos durante la mañana y la tarde. Un servicio que informa más acerca Los estatales exigen la urgente convocatoria a paritarias. Mañana asumirá Walter Correa, nuevo ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, tras la salida de Mara Ruiz Malek. La Asociación de Trabajadores del Estado insistió con un nuevo llamado a renegociar el aumento salarial para lo que resta del año e hizo un planteo respecto a los sectores más postergados de la administración pública bonaerense. El secretario general de Ate Buenherencia, Oscar Dizasi, aseguró que están en una situación de emergencia y que es necesario que los salarios de los trabajadores estén por encima de la inflación. La temperatura mínima para hoy en las regiones de 10 grados y la máxima de 20. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.